Bueno, yo es que el dolor no puntualizar que eso que habían dicho de que la ciencia no tenía no adhesión así de derecha, de que se equivoca porque es como va el país y como va mundo, pero es que hay una tendencia política por encima de la ciencia y, y siempre está encima de la ciencia y por la ciencia y más ciencia. Bueno... Ara, un altre any més, aquí, en aquesta casa, hem estat molts vegades, a mi, en Còsia, aquí, a la casa de la via, de Canvies, i hem vingut moltes vegades. I jo, primer tot, diria que s'hagués llum, ho sé, o aquí, sisplau, aquí al nostre costat, ens necessitem. I després dir que, bé, que ens hem d'entrar-nos al Maharas de Sant Boi, no?, per haver-nos invitant a no en trobarà més. I, bueno, hi ha moltes peres conegudes i les vull saludar totes elles, no? a contrabanda, amb que venen els llibres, bueno, en tota una sèrie de certes gent que coneixem, no? aquells que el Miki, no? Tal, i, bueno, tots molt... ens agraciem i hem anat treballant en alguns moments per la nostra història amb ells. El primer lloc podria ser-vos el Raül, que és un niposià, el Joan Garcia, a l'equip de 25, la nostra poetisa, que ha escrit un llibre molt interessant, el seu company, l'Albert de Contrabassa, el Martí que dirigirà un escrit Joan Garcia, el Fran, el Sammy Comit, l'Alberto, la, la Luh, la Luh, la nostra Luh, la nostra Simana Luh, i jo les Olors. Bé, bueno, la ràdio Icosia, perquè no em conegui, és una ràdio que lluita contra l'estima principalment. És una ràdio que qüestiona, que parla, que vol canviar la mirada. És una ràdio que té tantes opinions que a vegades un caos, no?, perquè cadascú expressa la seva. I a vegades és un una altra, no?, tots morint dir la nostra, i Sembla que és un caos, però les coses sense tindre una jerarquia, sense tindre una persona que ens dirigessin, es va transformant en un ordre. I queda millor ordenat, sense tindre ningú que digui tot és això, tot és l'altre, o tot el que, que ha quedat. Realment som lluitadors perquè ho portem a la sang, ningú que lluitem, sinó que tots ens ajuntem i lluitem tots junts perquè tenim les molt confiares i també les tenim de, de naixement. Vull dir, són lluitades de mena, hi ha nascú Jo crec que ara pensada a la mare hi ha ja lluitat. I teniu aquesta, aquesta voluntat, no? I estem tots lluny perquè és el que diem. Tot es pot qüestionar, no? Tot es pot qüestionar, tot pot parlar, tot pot pensar, repensar. I com dic, si, Només intentes canviar el nostre discurs, la mirada d'algú, per això ja és, un, ja és un èxit. I volia dir que bé, nosaltres pensem diferent uns dels altres, cada un té la seva opinió, i amb això de la psiquiatria i la psiquiatria passem més afins a la psiquiatria. Però també hi ha molts que pensen que, bueno, que en certa manera els psiquiatres pues, tenen un, un paper, no?, que és molt qüestionable i el qüestionem moltes vegades, i també és cert que alguns de nosaltres prenem medicació, encara més si pensem que la medicació doncs no és. té molts efectes secundaris, però a poc a poc a poc, en seguim medicant. D'altres han deixat la medicació i ho han fet ben fet, no? ho han deixat a de, de tot un seguit de, de procediment, lent, a poc a poc, perquè no, els efectes secundaris no s'obstiguessin a la llum. Bueno, és una manera de fer aquesta contradicció nostra, que alguns diuen que sí i els altres diuen que no, però tot això no s'hi treballar junts i fer aquest projecte que es diu Ràdio Micòsia, que ja farà nou anys que que estem treballant junts, que és un projecte que hem creat entre tots, amb mica en mica, i bueno, aquí més endavant a un company, perquè jo no vull estar tot parlant, Pues es, es, es, mm, tenim tres vessants, no treballem en tres vessants. És a, la ràdio, com ve de comunicació, l'educació, com ve de, de, de, de, de poder dir el que volem amb, el, amb els professionals, els estudiants, els metges, on donem i ràdios obertes. I després tenim la vessant de, de club social, on fem activitats com art, a l'art concebut com una manera de vida. com aquells pintors a París no? que tenien aquella casa, al mig del prop de París, on es vivien i pintaven tots i creaven. I va sortir un, tot un moviment, que no m'agradaria molt bé com el moviment, però vull dir que és l'arte contemporàneo, sembla que era l'arte contemporàneo, i tots aquells que van viure en aquella casa el que famos no és ques siguessin la fa, Però sí viure a' d'aquella manera, no com una no com una arma sinó normal una... com vida no? com vida. I això és el que et tracta. I després tenim un amb un jogui, amb una jogging, i tenim una cellera de, de Pacupes també que és molt interessant amb... I, bueno, i també tenim descladís, treballem amb els immigrants a la cuina, amb escladís, i el descladís, i Cibermúsic també és un altre llarg, tenim un conveni amb el Cibermúsic i ens ensenya això, música i harmònic, tot, tot això. I bé, bueno, ja ho hem de fer a parlar molt i bueno, passo la parla amb la nostra compassió per anar. Actualment? Jo diria que la negocia me aporta el poder expresarme, poder decir lo, lo que siento, al principio daba un poco de miedo, ese miedo se convirtió en, en una constante que ya no era miedo, sino el poder de, de decirle a la izquierda lo que yo pensaba, mis inquietudes, el poder de, de decir tú a tú, porque el miedo era aquel desconocido que te de podía poder tener oído a tu voz, entonces eso impone, ¿no? Pero después, todos, como somos una pequeña familia que nos vamos escogiendo y todos nos cogemos de la mano cuando temblamos, se nos va a y la congoja y poco a poco vamos diciendo lo nuestro. Y eso no para una situación de cuando voy a la negociación, encima de que soy hiperactivo, vengo más hiperactivo todavía, me da, me da ganas de vivir, ¿por qué? Porque me valoriza la risa, me forma de vida, me esa forma de decir, pues Vas a hacer radio y tienes a tus amigos y, y aparte, no sé, funciona como, como podemos decir una persona normal, ¿no? Pero te sirve de algo, ¿no? Te sirve algo en tu vida. O sea, la verdad es pues, que sí ha, ha, pasado, ha pasado ya por mi vida, ha representado mi pasado, pero o sea, me, me representa mi, mi presente continuo y, y representa el futuro, porque ya yo ya no tenía así negociada. ¿no? no sé, he formado parte de mi vida hoy en día con todos los talleres incluidos pero yo supongo que ¿qué es esto? ¿por ¿Es qué es la sociedad? porque es la sociedad que cambiar porque es verdaderamente la, la sociedad que me ha perjudicado a mí porque al no entender la sociedad que me ha empezado a vivir fue cuando me desbloqué cuando salió el piñón de la bicicleta de la cadena de la bicicleta, de la bicicleta y la de funcionar y la gente de alrededor decía ¡Mostia, cuidado con este! Yo lo ponen este porque ha salido del eje y entonces ellos cuando ven una persona que se sabe del eje ya no saben cómo seguir. Parece que, que teman a, a esta persona que es incoherente. ¿no? Y no, no es que sean incoherentes, a lo es que no puedo contarle esa palabra o esa forma o ese significado en ese momento y es un momento muy difícil de explicar en tu vida y llevas delante de psiquiatra y no te salen las palabras y completamente le indican una cuenta vuelta. Y parece que estás en un mundo ahí del topaje y pues cuando entras están haciendo que la cama es mismo y el tiempo del de, de, de exterior no es el mismo del de interior porque estás súper topado. Parece que vas a caer a y están engañando, están engañando, yo sé, ¿no? Afuera está ellos, aquí estoy, yo adentro, ¿no? Y muchas veces a hablar aquí de lo que está creciendo ahora en cama sin que te vente con él y sin que te pongas un pañal. BfK, ni ni ordinar, ni el SN nada ¿no? Se pasan focuses Pero yo cuando me pude salir de aquellas cadenas Me fui a mirar delante del espejo Me dijeron, 저희가 normal, vaya, quiero mejor Hasta el mismo momento que estaba dando cuenta De, de que antes estaba más peor ¿no? Pero de lo que3 quiero decir es que mi infancia la sentía mi vida es lo más importante ¿no? y la sentía las bacterias en grupo en las pequeñas del grupo en que somos ojenes tan dispares, como decía, de los ojenes que topan sus huertos géneros y a veces se van a dar algunos kilómetros allí que, que ya se sabe, la gente que está por allí, lo que se pasa, lo que se encuentre. ¿Sabe? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Puedes hablarnos de las radios de las interacciones que tenemos en las Bueno, a mí gustaría hablar de que el contexto normal eh es un concepto que que mucha gente que por medio de de sustancias psiquedélicas, por medio de estadios holotrópicos, en donde los propios profesionales eh, llegan a alcanzar, ya eh, a rebasar lo que es el estado de los y son personas, o sea, son gente mmm, personas con, con una formación y, y con una predisposición muy fuerte. Y bueno, esta gente eh, puede ver una comprensión mucho más amplia de lo que es tener un estado alterado de conciencia, ¿no? Y pienso que nosotros mmm, mucha gente ha pasado por el estado de alterado de conciencia Por ejemplo, en, en, en un momento específico ya ha podido comprender mejor y, y ha conseguido abordar mejor a la persona que tiene, por ejemplo, un brote y ha invitado que esa persona sea psiquiatrizada. Y entonces, eh, bueno, estos investigadores, que digo yo, que son de, de una ciencia, yo no sé, totalmente no ajena a lo oficial, pero que sí tienen un concepto de la ciencia, de lo que es la psiquiatría, totalmente ajeno a lo que es el panorama general mmm, de esa psiquiatría, ¿no? Entre otras, entre otras cuestiones, decir, ellos abordan aspectos que a lo mejor eh, pueden parecer un poco fantásticos y pueden parecer eh, que no tienen base científica, pero realmente eh, son personas que ...han tenido y tienen un prestigio porque han llegado a han llegado a, a reconocer cuál es el grado de incidencia que tiene una persona cuando está brotada y entonces estas personas estos, estos investigadores, comprenden mejor a una persona y pueden y pueden abordar mejor a estas personas que están fuera de la normalidad que hablaba antes y entonces eh, lo que hacen es un es, es, es una terapia que tiene una consecuencia que muchos de ellos consiguen normalizar a esa persona que está brotada y que, y que está pasando por una fase de crisis. y Todo esto lo digo porque eh, el temor a a la locura es una cosa que da mucho miedo a la gente, ¿no? Pero estos investigadores estos psiquiatras como Stalindagro, a ellos la locura no les da miedo y por eso se han aventurado a traspasar el límite para saber lo que siente un psicótico. Y entonces, desde, desde esa desde esa vertiente pueden comprender mejor lo que es una enfermedad mental. Entonces ellos se han dado cuenta ...ha aceptado bases... ...lo que pasa es que la medicina oficial... ...no los reconoce como... ...como personas... ...como personas realmente... ...eh... ...que tienen un planteamiento coherente, ¿no? Se les escucha... ...pero jamás... ...se les tiene en cuenta porque ellos, como decía antes, tienen el valor de reconocer y conocer lo que es el mundo de las tinieblas, ¿no? ese mundo que a todos nos asusta y que, y que muchos de, de esto de nosotros hemos vivido en propia carne. ¿no? Entonces, esto es, yo lo que quisiera es darles las gracias a estos investigadores porque gracias a ellos han podido crear una especie de antipsiquiatría pero con postulados muy coherentes que a veces no son reconocibles y que no son aceptados porque esos postulados a lo mejor Hablan de cosas que no tiene que ver nada con el concepto de la normalidad. Y eso la oficina oficial no lo puede aceptar. Gracias. También yo quisiera decir, a partir de lo que ha dicho Javier, que la oficina holística es muy interesante. Si os podéis acercar a la medicina jurídica me daréis cuenta de que la medicina oficial cogea. También es muy interesante todas las terapias y psicoanálisis. A mi gente le sirve, a no, pero el psicoanálisis, a psicoanálisis hay gente que le muy bien. Yo no a favor Bueno, Frank, deciros también que, que, bueno, que en, nuestra, en nuestra primera parte, la red... De, de comunicación aparte de hablar por, por Radio, por radio Contrabanda que es nuestra emisora Radio Consipos que un programa de Radio Contrabanda de la de Radio, radio Contrabanda quería deciros que también emitimos dos compañeras dos compañeros, Cristina Jalenka y Víctor eh, eh, participan en el programa de la ventana de Xenma Viedra de la cadena CED Esos redes comunicativas. También tenemos a Alberto, en la red comunicativa, central en Radio Latina eh, tiene un programa, que pues, se titula... Interfunción. Raúl, también haciendo redes en Rubí, en la, en la, en la radio municipal, tiene un programa con José Buenas Lideras y compañeras, que se titula... El de la troca, en Radio Rubén, o sea que vamos haciendo charchas. Y luego también en esa charcha está Sispulsir Radio de Reus, donde le enviamos micros grabados, ahí no tenemos una persona. También recordaros que hemos participado en, en, en Cataluña en con radio durante dos, dos temporadas. O sea que esto me había obligado decir que tengo xarxa a través de las redes de comunicación. Bueno, todos hablamos muy bien, porque estamos muy conectados. Ya nos pasó. Ahora paso a la palabra franja. Yo me, me incorporé a la radio ahora medio año y lo que yo he descubierto es pues, como un punto de encuentro donde podemos compartir todos pues nuestras, no, no solo reivindicaciones, sino formas de trabajar, de, de hacer de, de otras maneras a las que parece que solo se puede, se, se puede trabajar, como lo hemos dicho. Bueno, eh, no, lo que no sé si comentar algo más de lo que ya habéis comentado, porque lo visto bastante. Sí, la primera un caos con el tránsito Un caos ordenado, pero caos ordenado, sí. No, lo que sí que quería... Lo que sí que me quería remarcar es que aunque no tenemos las mismas opiniones respecto a todo eh, que, pero que sí el espacio para poder opinar y, y aportarlas y si acaso a la un digo Esta es la pregunta ¿no? pues, eh, quizá por conseguir un poco con, la, con la explicación de la educación y cosia, eh, es decir, pues, que realizamos un trabajo pedagógico. Eh, tenemos una especie de, de lema que es rehabilitar la comunidad para que posibilite la diferencia. ¿no? Eh, esto se traduce en una serie de conferencias y tradiciones abiertas que serían más que ser un programa directo que realizamos antes los congresos de psiquiatría de usuarios familiares de lo que sea la cuestión como decía antes duro es un poco cambiar la manipulabilidad de la gente sobre esto que se llama locura y que nosotros preferimos llamar locura antes enfermedad mental trastorno mental o cualquier otro tipo de expresión ¿no? por qué preferimos llamar locura eh, principalmente porque después de muchos años de convivir juntos de participar colectivamente de experiencias eh, sobre todo pues, eso de compartir conocimientos y tal, quizá nos hemos dado cuenta de que de enfermedad no, no habrá ni psiquiatras ni los manuales de psiquiatría, solo habrá los medios de comunicación y normalmente por un oscuro perverso motivo que es la venta de enfermedad, la producción de enfermedad en masa. Eh, y claro, la palabra trastorno mental, que sería, sería pues, quizá la correcta, me termina de convencer, pues, o si no. quieras yo cuando como, escucho hablar de trastorno, pienso de un trastorno intestinal, me quiero cuatro dedos y estos eh, Y desgraciadamente con el sufrimiento mental no siempre pasa así. Eh, y bueno, pues decidimos de hablar de locura porque, al menos yo la entiendo, con ese locus, preguntándome ¿no? a, a la etimología de término latino, ese locus, ese lugar, ese lugar que ocupamos para el otro social, y es lugar que ocupa ese otro social para nosotros, ¿no? Eh, a partir de aquí, la locura, el loco y, la lo, y las locas, los locos y las locas, pues tenemos un lugar eh, del cual muchas pues, hablas aquí, durante estas jornadas, bastante, en bastantes ocasiones, ¿no? Un lugar que muchas veces, pues, eh, se ve atravesado por la exclusión o, se ponen algunos ponentes psiquiátricos, por inclusión normalizada y obligatoria y involuntaria, ¿no? ¿Es así, doctor Fernández? Sí. Ahí está, ahí está cosa, da igual. Eh, la cuestión es que eh, Nicosia, eh, en ese trabajo pedagógico, un poco en esta labor, de, pues va viajando, va hablando y va contando la experiencia, ¿no? Porque quizá muy importante lo importante lo que hace única, el que hace la lo que hace diferente es que mmm, fue uno de los principales de los primeros proyectos en España que dio voz a, a esa palabra que tradicionalmente ha sido velada, negada, castrada como es una de las personas que sufren de la locura ¿no? al final eh, es esta reivindicación eh, por dar una serie de datos y por el reivindicativo ¿no? porque es lo que se trata ¿no? aquí un poco reivindicar quizá pues Hemos llegado, a, hemos llegado a recopilar datos como que, según un último estudio eh, realizado por la Universidad de Oxford, eh, en un 80, 80 y pico de los casos, los antidepresivos son igual de efectivos que, que un placebo, es decir, con una pastinita de azúcar. Con la diferencia de que si te tomas una pastinita de azúcar, no tiene los efectos secundarios que le producen un trozo. Eh, también, como, como diría, como, como, como dice el catedrático de neuropsiquiatría Germán Berlus, pues que desde que las duchas de agua fría como elemento terapéutico no sé dónde era ni la terapia a hoy en día con los nuevos psicofármacos de nueva generación eh, sigo funcionando algo que en psiquiatría se conoce como la ley de tercios, es decir un tercio va mejor, un tercio se queda igual y un tercio, desgraciadamente va peor por tanto no debemos haber avanzado mucho, quizá el problema no está en las soluciones en los tratamientos, en los diagnósticos el problema no está en las respuestas sino quizá nos estemos planteando preguntas equivocadas alrededor de qué es esto de verdad yo esta mañana un poco decía que mmm, nadie ha conseguido responder al menos no he encontrado ninguna explicación que, que defina con precisión eso que llamamos locura o sufrimiento mental o problemática mental, no, al menos no hay ninguna que me convenza eh, eh, y quizás sea que no hacemos la, la, la pregunta correcta el problema está en que en la necesidad invenciosa en esta sociedad eh, tan individualista, tan alienante, tan atravesada por, por la angustia, por el sufrimiento, por la soledad, eh, quizá la necesidad sea algo como lo que tenemos aquí ¿no? en estos momentos, ¿no? algo como lo que precisamente se genera en icosia cada semana, Eh, una especie de agro eh, una especie de agro donde cuando eh, ya voy a citar a antes, eh, cuando se escuche un quejido eh, pues se pueda, pueda haber alguien que acuda que consueve eh, que acompañe porque el, si yo veo que esta, esta sociedad adolece de algo es de, no es de solidaridad ni no té diem, realmente estàs sofia estàs fermave. Sin Falta de, de, de, de respeto Eh, na diferències, no la diferència és atacar. Hay un hay un un pues, El que diria un, un experimente de de, Zimbardo, de que fue presidente de la Sociedad Psicològica Americana para los derechos humanos Se llama las ventanas rojas. Si, si, si me diris ho explicaré, perquè me pareix un significatiu Eh, Invaldo bueno, compró dos coches de, de drinka, pues, dos Mercedes-Benz eh, y uno lo puso en el barrio de Bronx y otro en un barrio de Santa Monta, en una calle hija eh. pues como todo el mundo esperáis porque todo el mundo tenemos prejuicios eh, el coche en el Bronx eh, en tres días está destrozado las ventanas rotas quemado, robado en fin, lo destrozado en cambio, el del barrio de Santa Mónica que estaba intacto. ¿Eh? Entonces, al vuelo de Zimbardo, se le ocurrió una idea, y es ir a Santa Mónica y romperle una ventana a ese coche. A ese coche intacto le rompió una ventana. Claro, lo que nadie se esperaba, o quizá ese hombre sí, ¿eh? Eh, es que en pocos días, ese coche en un barrio pijo, en un barrio de alta clase de Santa Mónica, estaba tan destrozado como el barrio de Rons. Simplemente porque se la había roto una ventana, simplemente porque se había preparado, eh, se había predispuesto, eh, se había sufrido una primera lesión, la gente se dio legitimada para seguir agretiendo. Y un poco, esto es lo que pasa, ¿no? que la gente cuando alguien se ha agredido, que quizás es, dice, yo, yo pienso la lesión, en voz alta, no, no sé, la verdad, ojalá, ojalá tuviera la respuesta ¿no? para, para todos estos enigmas que se nos plantean. Que al final de dos espacios como es cosia, como axé i tant, lo que sirve más pues, para acompañar, para reflexionar conjuntamente y colectivamente, no para mí, no, para respuesta sino cosa de grupo cara dos. Muchas veces lo prenso, no, no. Pero um, quizá si si embed, si embeda estas personas als cones la societat, el entorn, la família, la vida en general, de forma mental. Eh, en embed institucionalmente, incluso, en vez de eso, pues, um, se estuviera por ellos, les acompañara, se les pusiera al principio pues, un, un papel y luego una ventana, quizá no tanto sufrimiento, ¿no? Estoy hablando, al fin y al cabo, de, de respeto, de amistad, de socialidad, eh, estoy hablando de muchos valores que, que quizá, quizá esta sociedad adolece, no lo sé no lo sé. Al, al cabo para volver al tema de nicosia eh, si si nicosia si es diferente eh, es quizá porque trabaja desde, desde la normalidad más común de la comunidad eh, nosotros no intentamos segregar el sufrimiento no, no, no lo intentamos normalizar simplemente lo naturalizamos preferimos esa palabra naturalizar el porque entendemos, una, entendemos, entendemos como algo natural algo propio del ser humano algo que, porque todo el mundo, digamos, todo el mundo eh, sentimos angustia todo el, eh, todo el mundo hemos tenido esa soledad tan desolada de la que ha hablado de la vida de tipos cuando nos ha dejado la pareja o cuando y las conectaciones sociales, la negación permanente que tiene esa etiqueta, esa, esa, esa identidad como cerrada, como si uno fuese exclusivamente su o su, o su problemático, su dolor, su sufrimiento. Y si generamos espacios en donde puedan esas identidades puedan oxigenarse, donde puedan pensarse otras cosas, pueden ser, como Ana, también, pueden ser esos contextos de, de posibilidades, esos contextos de... La reflexión de revuelta de, de, de posición y de construcción de complicidad y puertas para que pueda surgir sobre ese espacio en donde se pueden producir otras cosas y, y si hay si hubo una idea desde el principio de secuolónico es se fuerte necesidad de publicarnos en relación al, al contexto clínico y de ubicarnos en relación a la a la a la, la coordinación de diagnóstico, ¿no? es decir, bueno, acá es, grupo de gente, grupo de personas tirando para adelante, peleando con un de sufrimiento que cada uno puede catalogar como cada uno quiere. Es verdad que en principio también, y muchas veces pasa, que hay personas que catalogan sufrimientos desde un punto de vista psiquiátrico en principio, porque después de haber realizado una carrera vinculada a un psiquiátrico, y en algunos casos incluso haberle mostrado un sentido al sufrimiento a partir de la etiqueta que puede pasar lo que tampoco vamos a hacer es volver a deconstruir esa construcción que la propia persona hizo sobre su propio cumplimiento, pero sí generar un espacio en donde pueda surgir esa, esa necesidad de, de subversión, de transformación, o de hacerle caso a ese termo que uno tiene dentro de la o de reflexión en relación a lo que nosotros nos imponen. ¿no? Porque a partir de diagnóstico también aparece toda esta historia de que una persona con diagnóstico siempre es Nombrada, catalogada, jurada entre comillas, siempre por los otros nosotros son los que dicen el proceso de, de, de terapia, nosotros son los que dicen lo que tengo, nosotros son los que dicen que me toca aquí, etcétera, etcétera y, y si generamos un espacio en donde uno pueda reflexionar sobre la posibilidad de hacerse cargo de su propio proceso pueden empezar, puede empezar a surgir distintos tipos de saberes de, de, que tienen que ver con la vida de cada uno, con la historia de cada uno que pueden articularse hacia una hacia una mejora. Y si esos espacios a son de intercambio y de, y de complicidad con nosotros, digamos que, esa, que ese camino de mejora eh, se va produciendo también colectivamente. También partimos de esa idea de que Nicosia no es un espacio terapéutico. No creo que tengamos que generar espacios en, primer, en primera instancia terapéuticos, solo quiere decir negar otros espacios que sí sean terapéuticos sino que quiere decir que para un sufrimiento que muchas veces tiene que ver con lo social tenemos que desarrollar espacios que tengan que ver con lo social y al mismo tiempo si nosotros dijésemos que se trata un talento de estaríamos de nuevo transformando la radio en un espacio de alguna manera clínico donde tenemos distinciones entre alguien que va como sufridor, como paciente y otro que va como supuestamente sabedores académicos pero la idea es generar un espacio y al mismo tiempo el mismo tiempo se sería una manera de restable toda esa dimensión de acción política tan intensa que tiene en muchas facciones ni de esta búsqueda de transformación, de cambiar ciertas cosas. O sea, no es Micocia no es un espacio para para el grupo solamente, en el grupo eh, en el grupo se generan cosas pero se intenta generar hacia afuera también. Y es y ahí es ese es el el punto interesante de los de Micocia como veo de las acciones, tema de la interacción, de comunicarse, hablarle al otro de explicarle o contarle o compartir el hecho de que sufrimiento mental es un sufrimiento humano y que todos en una u otra manera hemos pasado por experiencias similares, quizás algunos no tan fuertes, quizás algunos menos fuertes y pero es una experiencia de alguna manera común a la humanidad y eso empieza a desarmar toda la categorización y toda la estigmatización un poco. Y, y tampoco quiere decir que en este hacer nicotiano no se produzca una generación de bienestar, sí, se, se genera, a veces sí, a veces no, depende de cada uno que gente la realidad se viene, gente no la hace, no hace bien y se va directamente todo de todos entre incógnitas. Eh, pero sí hay sí que no, no, no lo te como espacio para sino también por todo este tema de la de de la vida cotidiana y por eso también duelos cada vez idea que los talleres que hacemos los intentamos hacer en espacios de centros cívicos, centros culturales, de la lo que sea, pero el que tenemos y que está a, a la comunidad donde interactuemos un poco, entre todos, como, como personas, ¿no? como, como gente que pasa por, por la vida. Les voy a, si me surge alguno otra vez no cosas, se las comento, pero al principio les voy a leer el texto de, de Joan que se llama La Sutil Frontera. Dice así, Somos humanos, en una sociedad individualista, competitiva, excluyente vivimos una agua tragicomedia. La salud es el largo y tortuoso camino de aprendizaje cotidiano, entorpecido por problemas intrínsecos de la condición humana, cuyo comportamiento no es ciencia exacta. Cuando ensucia hostilidad la referencia, la vida es inaceptable, el individuo sufre sentimientos de malestar y expresa la falta de sentido de la propia existencia. Dilemas sobre qué decisiones tomar, ahogos en un mar de dudas, dificultades para adaptarse a ciertos valores morales, económicos, sociales, políticos, obstáculos que precipitan o producen angustia, discordia familiar, de pareja, problemas sexuales, fobias, estupidez, desempleo, incultura, inyecciones, incapaz de reflexionar en base a conceptos éticos y hábitos de vida erróneos, vivido y enfrentado a sí mismo, manifiesta síntomas agresivos de una desestructuración personal que el organismo intenta para sobrevivir a situaciones insostenibles. El bloqueo afectivo, unida defensa en un mundo que no le ama, que no le ve, que no le oye, más profundas que reprimen nuestra realización personal hablo de una locura que no es genial solo sufrimiento y devastación mientras domina el episodio el loco no es representante de la libertad y la genialidad, es una persona que sufre la falla de un sistema social alienante que medicaliza el sufrimiento con la complicidad de una psiquiatría que tapa las fracturas sociales con cemento farmacológico sin pensamiento crítico que menosprecia derechos y libertades autoridades que nos dan medicamentos nos desconectan y nos unen todavía más en la oscuridad. Así, solo vemos el lado negativo del sufrimiento, convirtiéndonos en zombies extraviados, mudos. Malditos condenados sin defensa, solo por juicios morales, basados en la observación o la opinión, porque aunque legalizados, no son hechos médicos o científicos, carecen de leyes su hipótesis que puedan ser sometidas a esta Son solo dogmas, como el origen genético de la enfermedad mental, patético Cuando la ciencia establece que los genes no determinan nada de sí mismos, solo determinan ciertas cosas en entornos concretos. No tiene sentido hablar de lo que hace un gen, especialmente respecto al comportamiento humano. La psiquiatría parece tener todas las respuestas, pero admite que no puede curar los trastornos que trata, solo incapacita, soluciones ineficaces que gozan socialmente de amplia aceptación para someter al loco. La conciencia de sufrir una enfermedad crónica e incurable, lejos de contribuir a una vida mejor, Hace sentirse al individuo desdichado, infeliz, inferior, sin futuro, destinado a padecer de por vida el estigma y las variadas formas de sanción social que como pena tiene merecido. Queda condenado a la pobreza, la incomprensión, desamor, locura, suicidio, desolación. Solo queda la sumisión al sistema terapéutico, que lo ha marcado como el quiso que refiere más a una categoría de personas que a una categoría de enfermedad. ¿Quién estigmatiza? Ha sido obligado a aceptar el rango inferior, a seguir fielmente el tratamiento hasta aceptar con desesperanza la e impotencia como propio un estado clonificado ante la vida, socialmente débil, generador de ira y miedo, incluso de uno mismo. Un estado de invención que le inmoviliza emocional, mental y físicamente. Surge entonces la automaginación, que en la vida a los recursos sociales que todos tenemos, desemboca en pobreza, madre de todos los males lo hace aún más dependiente de los servicios sociales hasta diluirse como individuo. Este es el círculo vicioso de la enfermedad, pero por una voz propia. Vivir en libertad para construir nuestra propia experiencia, historia y identidad. Libertad para reflexionar y expresar nuestra realidad, nuestras percepciones y deseos que nos preocupan, que desafiamos, común nuestra relación con el sistema social, romper los límites establecidos para luchar por nuestro propio desarrollo y expansión sin conflicto interior-exterior, cuya expresión individual facilita el surgimiento de un carácter con una natural adaptación dinámica de la condición humana en la estructura social en su momento histórico. Apreciamos la independencia y nos disgusta el conformismo, cada vez mayor el sistema actual introduce a nuestros conocimientos, valores y actitudes. Luchamos por crear condiciones de aprendizaje capaces de favorecer la confianza en uno mismo, desde equilibrio, diario, maravillismo interior, para no caer en el puzo negro de la locura. Dignidad para cultivar los propios desacuerdos con los demás. Osadía para manifestar un comportamiento individuado o antisocial para pecarlo, por pecar de lo distinto. Valor para ver lo que nadie quiere ver. Descubrir y contar lo que nos quita la felicidad. Reivindicar el virtuoso cariño que transmite un cálido abrazo tan sencillo, tan humano, tan escaso. Entre la salud y la enfermedad se abre un tercer camino. Radio Nicosia desde la disponibilidad para uno mismo, entre la acción y el riesgo. Somos lo que contamos, son una chispa de exigencia, pero todavía con vida para contarlo, para formar, informar y deformar lo que transmite la sociedad bien pensante, conversar, conversar, conversar. Hay que habla de la radio radioterapia, sí, pero tiene que curar a esta sociedad normópata, enferma de ignorancia, que sin conocerlo, prejuzga y estigmatiza para el resto de su vida diagnosticado de lo que llaman un trastorno mental severo porque en un mal momento estaba en el lugar equivocado, con la gente equivocada que asumiendo el papel de policía de salud mental dio el primer paso hacia el que será un cambio radical de una biografía personal que porque juzgan que tiene una extrema enfermedad crónica de tratamientos obligatorios con drogas muy duras. Es el sistema que nos rompe el pulso vital, no nos ofrece ninguna alternativa a cambio, incapacitados. Discapacitado, enfermo, marginado, estigmatizado, rechazado. Hay que reconocer que esto es una problemática diferente. Enfermedad, si la hay, el remedio es peor que la enfermedad. Encierro, tratamientos agresivos, medicación con terribles efectos secundarios, desautorizado como persona, roto el vínculo con el mundo. Viajamos constantemente a un lado y a otro en la frontera, entre razón y locura. Identified by Ben contamos nuestras historias, que es tan real y legítima como cualquier otra. Tarados por la comunicación y el entorno, comunicarnos nos ayuda a coordinar otra vez el mundo desde la palabra a todos los niveles. Las ondas de radio y coce canalizan lo que no se quiere oír, unas voces que aún existiendo no están, ya que su entorno próximo, a causa de un diagnóstico, no las valora como legítima manifestación de unas personas con derechos expresantes. Nuestra voz se transforma en el puente entre los otros y nuestros mundos interiores. Frente a la angustia de perder, para siempre, la unión con el mundo, ese punto puede reconstruirse, entrando en una nueva relación con el exterior, activa, responsable y propia. Expuestos en sociedad para que éste redefina al enfermo mental. Somos como somos y no estamos solos. Poner en cuestión tanto la enfermedad mental como la psiquiatría que medicaliza la conducta de aquellos que no se comportan como el grupo. Abrir una brecha en la estrecha cerca del pragmatismo dominante. Despertar inquietudes que interpene el intento tramposo de explicar todo el universo desde un solo lenguaje y un pensamiento único. Porque nadie es normal. Desde fuera del aparato de salud, de la enfermedad mental, se mitifica la locura, romper las cadenas de la razón, creación lírica, marginalidad cultural, como una tentativa extravagante para no adaptarse a las dos realidades alienantes. Pero hay que hacer ver que la salud mental es un concepto légicamente dañino, no es más que una cortina de humo de problemas económicos existenciales, morales y políticos que no requieren terapia médica, sino alternativas económicas, existenciales, morales y políticas.